Desde Camusi expresaron que no quedan revisiones pendientes en las escuelas. La empresa le contestó a las autoridades del Consejo Escolar que cuestionaron su accionar y afirmaron que 60 obras de gas en establecimientos educativos platenses no se pudieron inaugurar por la falta de revisiones de sus operarios. El comunicado de la empresa se da luego que desde el Consejo justificaran la falta de calefacción en los establecimientos educativos por la falta de control de Camusi. Ante el aumento de las bajas temperaturas, diferentes comunidades educativas estuvieron realizando en los últimos días manifestaciones en las puertas de las escuelas para visibilizar el problema. En Berizo rechazan la extensión de la autopista por el riesgo de inundaciones. Vecines advierten que las obras anunciadas por el ex presidente de la UNLP, Fernando Tauber, podrían aumentar los riesgos de inundación en buena parte de La Plata y Berizo en su recorrido hasta el empalme con la Ruta 11, también atravesará una zona que se llama Bañado Maldonado, poniendo en riesgo de inundación a la región según denuncian. En este sentido, recordaron que en 2016 ya se había intentado hacer la traza de la autopista, donde, luego de un amparo ambiental presentado por la comunidad, el máximo tribunal provincial ordenó que el Parque Martín Rodríguez recupere su categoría de área natural protegida en la Municipalidad de Ensenada. Un servicio que informa... Más cerca. Más cerca Continúa la asistencia municipal para personas en situación de calle El servicio asistencial entrega platos de comida caliente, abrigos, infusiones y se pone a disposición los paradores municipales Desde la comuna destacaron que los voluntarios estarán recorriendo las principales calles de la ciudad y mapearán los barrios en la jornada participarán Protección Civil, Niñez y Adolescencia, Examen La Plata, Cruz Roja, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios CEPA y las Comunidades Religiosas. También se habilitó la línea de atención de 24 horas, donde les vecinos que deseen brindar ayuda a las personas en situación de calle pueden escribir al 221-609-9407.